avispa wasp carbón coal recurrir a to resort to punto débil weak point inversión investment tendencia trend barba beard directrices guidelines